empiezo con el nombre de Allah el Clemente el Misericordioso gentes teman a su señor en verdad el terremoto que precederá a la hora final será algo terrible ese día verán que las madres que estén amamantando abandonarán a sus pequeños y toda mujer embarazada abortará debido al terror de dicho día y verás a los hombres como si estuvieran ebrios sin estarlo debido a la severidad del castigo de Allah y entre los hombres hay quien discute acerca de Allah sin conocimiento alguno y siguen a todo demonio rebelde y Allah ha decretado que el demonio extraviará a quien lo siga y lo conducirá hacia el castigo del fuego gentes Si dudan acerca de la resurrección, sepan que los creamos de polvo la primera vez, cuando creamos a Adán, y después creamos a su descendencia de una pequeña cantidad de esperma, nutfah, que se transforma en un coágulo adherente, alaqah, que luego se convierte en una masa con la apariencia de un pedazo de carne masticada, mudghah en parte formada y en parte no así les mostramos nuestro poder para crearlos de nuevo y fijamos en el útero lo que queremos durante un tiempo determinado y después hacemos que nazcan y crezcan hasta llegar a la madurez algunos de ustedes mueren antes de alcanzarla y otros llegan a la edad más débil la vejez durante la que olvidan todo el conocimiento que habían adquirido y verás cómo la tierra árida se estremece y se hincha cuando la lluvia se precipita sobre ella haciendo que broten todo tipo de bellas plantas y esto es así porque habla es la verdad el único que merece ser adorado y es quien devuelve la vida a los muertos y tiene poder sobre todas las cosas Y la hora llegará, sin duda alguna. Y Allah resucitará a los que están en las tumbas. Y entre los hombres, hay quien discute sobre Allah sin conocimiento, ni guía ni libro esclarecedor alguno que procedan de él. Movido por su arrogancia, desvía a los hombres del camino de Allah. Pero será humillado en esta vida. Y el día de la resurrección, Le haremos sufrir el castigo del fuego. Se le dirá: Esto es lo que tú mismo te has buscado. Y Allah no es injusto con sus siervos. Y entre los hombres hay quien adora a Allah lleno de dudas. Si le sucede algo bueno, se tranquiliza. Mas si se ve afectado por la adversidad, reniega de su fe y echa a perder la vida terrenal y la eterna. Esta es una clara pérdida. Este indeciso adora en vez de a Alá lo que no tiene poder para perjudicarlo ni beneficiarlo. Ese es el gran extravío. Adora aquello que lo perjudica más de lo que lo beneficia. Qué pésimo protector y compañero ha tomado. Alá hara que quienes crean y actúen rectamente entren en jardines por donde corren ríos en verdad allah hace lo que quiere quien pensaba que allah no auxiliaría a su mensajero en esta vida ni en la otra y ve ahora frustradas sus esperanzas y ello lo llena de rabia que intente llegar al cielo por algún medio y corte la ayuda de allah y veas si su plan acaba con lo que lo enfurece. Y así es como hemos revelado el Corán en claras a ellas. Y ciertamente, Allah guía a quien quiere. En verdad, el día de la resurrección, Allah juzgará entre los creyentes, los musulmanes, los judíos, los sabeos, los cristianos los adoradores del fuego y los idólatras Ciertamente Alá es testigo de todas las cosas ¿Acaso no sabes que todo cuanto hay en los cielos y en la tierra el sol la luna las estrellas las montañas los árboles los animales y muchos hombres se postran ante Alá pero muchos hombres merecerán su castigo. Y a quien Allah humille, nadie podrá honrarlo. Ciertamente, Allah hace lo que desea. Estos dos grupos, los creyentes y los incrédulos, son adversarios que discuten acerca de su Señor. Quienes rechazan la verdad, vestirán prendas de fuego y, y se les verterá agua hirviendo sobre sus cabezas. Esta derretirá lo que se halla en el interior de los estómagos, así como la piel, y serán golpeados con mazos de hierro. Cada vez que intenten escapar angustiados, serán devueltos al fuego y se les dirá, Sufran el castigo del fuego abrasador. Ciertamente, Allah hará que quienes crean y actúen rectamente, Entren en jardines del paraíso, por los cuales corren ríos. Allí vestirán pulseras de oro y perlas, y prendas de seda. Alá los guió en esta vida hacia las buenas palabras. No hay ninguna divinidad verdadera que merezca ser adorado, excepto Alá, y hacia el camino de quien merece toda alabanza. Alá, quienes rechazan la verdad desvían a los hombres del camino de Allah. Obstaculizan su acceso a la mezquita sagrada de la Meca, la cual hemos establecido para todos los hombres, tanto para quienes residen en sus alrededores como para quienes la visitan y pretenden realizar en ella cualquier mala acción. Sufrirán un doloroso castigo. Y recuerda cuando indicamos a Abraham el lugar donde construiría la kaaba y le ordenamos no adores a nadie más que a mí y purifica la casa de toda idolatría y suciedad para quienes la circunvalen como acto de adoración y para quienes allí recen inclinándose y postrándose y anuncia a los hombres que deben realizar la peregrinación del hajj vendrán a la meca respondiendo a tu llamada a pie o montados sobre flacos camellos debido al largo viaje desde cualquier lugar remoto para participar de los beneficios que se les ofrecen e invocar en nombre de Alá durante unos días señalados sobre las reses que Alá les ha proveído como animales de sacrificio coman pues de ellos y alimenten a los pobres necesitados después que completen los ritos obligatorios restantes que cumplan sus promesas con Alá acerca de sacrificar un animal y que circumbalen la antigua casa, la Kaaba, como acto de adoración. Esto es lo que te hemos ordenado. Y quien respete lo que Alá ha hecho sagrado obtendrá una recompensa de Alá en esta vida y en la otra y les está permitida la carne del ganado salvo lo que se les ha mencionado con anterioridad Alejense pues de la inmundicia de los ídolos y absténganse de mentir y sometánse sinceramente a Alá sin adorar a nadie más que a él y quien adora a otros fuera de Alá se asemeja a quien cae del cielo y las aves lo capturan al vuelo o el viento lo arrastra hacia algún lugar desolado. Eso es lo que Allah ordena acerca de adorarlo solamente a él con una fe sincera. Y quien respete lo que Allah ha hecho sagrado tendrá un corazón temeroso. Pueden beneficiarse de los animales que vayan a sacrificar durante un tiempo antes de sacrificarlos en las proximidades de la antigua casa la Kaaba. Y a cada comunidad de los animales Le hemos fijado unos ritos determinados para mencionar el nombre de Allah a la hora de sacrificar el ganado que les ha sido concedido como sustento. Su Dios es un Dios único. Sométanse, pues, solo a él, aceptando el Islam. Y da las buenas noticias, oh Muhammad, a quienes obedezcan con humildad esos cuyos corazones sienten temor de Allah cuando su nombre es mencionado esos que son pacientes en adversidad cumplen con el salat y dan en caridad de lo que les hemos proveído y el sacrificio del ganado destinado a tal fin es parte de los horritos de Allah en ello tienen beneficios Mencionen el nombre de Alá cuando los animales estén dispuestos en fila para ser sacrificados. Y una vez yacen muertos sobre sus costados, podrán comer de ellos y alimentar al pobre que no pide a pesar de su necesidad y al mendigo. Así es como hemos sometido los animales de sacrificio a disposición de ustedes para que sean agradecidos. La carne y la sangre del animal sacrificado No llegan a Allah. Lo que le llega es su piedad. Y han sometido los camellos a disposición de ustedes para que proclamen su grandeza por haberlos guiado. Y da buenas noticias, oh Muhammad, a los hombres de bien. Ciertamente, Allah defiende a los creyentes y no ama a los traidores que rechazan la verdad y no agradecen los bienes que él les ha concedido. Ciertamente, Alá defiende a los creyentes y no ama a los traidores que rechazan la verdad y no agradecen los bienes que él les ha concedido. A los creyentes que han sido atacados se les ha concedido permiso para luchar por la injusticia que han sufrido a manos de los idólatras y de quienes rechazan la verdad y ciertamente Alá tiene poder para concederles la victoria sin la necesidad de combatir. Esos son quienes fueron expulsados injustamente de sus hogares por el solo hecho de decir: Alá es nuestro Señor. Y si Alá no hiciese que unos, los hombres rectos, frenasen a los otros, los injustos, si hubieran destruido templos, iglesias, sinagogas y mezquitas lugares donde se glorifica mucho el nombre de Allah y Allah ayudará a aquel que defienda su religión ciertamente Allah es fuerte y poderoso si a Allah les concediese a esos hombres creyentes y rectos poder sobre la tierra establecerían el salat entregarían el zaka ordenarían el bien y prohibirían el mal. Y a él pertenece el final de todos los asuntos. Y si te desmienten, oh Muhammad, debes saber que también desmintieron a sus profetas con anterioridad el pueblo del mensajero Noé y los pueblos de Ad y Samud, así como los pueblos de los mensajeros Abraham y Lot, y los habitantes de Madián. Y Moisés, asimismo, fue desmentido. Y dejé que quienes rechazaban la verdad disfrutaran por un tiempo. Y después los castigué. Y qué terrible fue mi castigo. Y cuántos pueblos destruimos por ser injustos al negar la verdad. Quedaron reducidos a escombros. Sus pozos fueron abandonados. Y sus altas fortalezas destruyeron no pudieron proteger a sus gentes de nuestro castigo acaso quienes rechazan la verdad no recorren la tierra y reflexionan sobre el final de esos pueblos que fueron destruidos y aprenden la lección mas no son los ojos los que están ciegos sino que son los corazones quien cierran los pechos los que no quieren ver la verdad y quienes rechazan la verdad te piden que te apresures a enviarles el castigo Oh, Muhammad, cuando Alá no incumplirá su promesa de enviarle su merecido. Y, ciertamente, un día para Alá es como unos mil años de los que ustedes cuentan. ¿Y a cuántos pueblos injustos se les concedí un plazo de tiempo antes de que mi castigo se abatiera sobre ellos? Y a mí habrán de retornar para ser juzgados. Dí a tu pueblo... Oh Muhammad. Oh gentes, verdaderamente no soy sino un claro amonestador para ustedes. Quienes crean y actúan rectamente, recibirán el perdón de Allah y un sustento generoso en el paraíso. Y quienes se empeñen en refutar con la falsedad nuestras alegas, desmintiéndolas para evitar que los hombres la sigan, serán los habitantes del fuego y todos los mensajeros y profetas que enviamos con anterioridad a ti, oh Muhammad. Cuando recitaban la revelación de Allah, el demonio introducía cierta confusión o incertidumbre en sus palabras para evitar que los hombres comprendieran y siguieran lo que les estaba siendo recitado. Mas Allah elimina la confusión y las dudas que el demonio intenta introducir y reafirma con claridad su mensaje. Y Allah es omnisciente y sabio. Y esto sucede para poner a prueba a aquellos cuyos corazones están enfermos de duda e hipocresía. Y a los duros de corazón que no aceptan la verdad con la confusión que el demonio quiere sembrar. Ciertamente, los injustos que rechazan la verdad se encuentran lejos en su extravío y discrepancia. Y también sucede para que quienes tienen conocimiento de la religión sepan que el Corán es la verdad procedente de tu Señor crean en él y tranquilicen con él sus corazones y ciertamente Alá guía a quienes creen hacia el camino recto y quienes rechazan la verdad no dejarán de dudar acerca del Corán hasta que lo sorprenda la hora de su muerte o la hora final o se abata sobre ellos el castigo de un día cehago. El día de la resurrección. La soberanía pertenecerá solo a Alá y él juzgará entre los hombres creyentes e incrédulos. Quienes crean y actúen con rectitud habitarán en los jardines de las delicias, el paraíso. Pero quienes rechacen la verdad y desmientan nuestra revelación tendrán un castigo denigrante. Y quienes emigraron por la causa de Allah y fueron matados o murieron por ella, recibirán una buena provisión en la otra vida. Ciertamente, Allah es el mejor proveedor y los hará entrar en un lugar que los satisfará, el paraíso. En verdad, Allah es omnisciente y tolerante. Y así será. Y a quien responda a una ofensa o perjuicio recibido en la misma proporción y después vuelva a ser tratado injustamente, Allah lo auxiliará. Ciertamente, Allah es benévolo e indulgente. Así será. Pues Allah es todopoderoso. Y entre las pruebas de su poder está que Allah hace que la noche penetre en el día y el día en la noche. Y Allah oye y ve todas las cosas. Y así será, porque Allah es la única divinidad verdadera. Mientras que lo que los idólatras adoran fuera de él es falso. Y Allah es el excelso y el más grande. ¿Acaso no ves que Alá hace que la lluvia descienda del cielo y la tierra reverdece con ella? Ciertamente, Alá es sutil y está informado de todas las cosas. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. En verdad, Alá no necesita nada de nadie y es digno de toda alabanza. ¿Acaso no ves que Alá ha puesto a disposición de ustedes cuanto hay en los cielos y en la tierra. Así como las embarcaciones que navegan por el mar por orden suya, y sostiene el cielo para evitar que caiga sobre la tierra, a menos que así lo quiera. Ciertamente, Alá es compasivo y misericordioso con los hombres. Y él es quien les da la vida, luego los hará perecer y finalmente los resucitará. Sin embargo, el hombre que rechaza la verdad es ingrato y niega las gracias de su Señor. Y a cada comunidad hemos fijado unos ritos determinados que debe seguir. No permitas que los idólatras te discutan acerca de lo que te ha sido ordenado sobre tu religión. Oh Muhammad, e invítalos a seguir a tu Señor. En verdad, tú estás en el camino recto. Y si discuten contigo, diles, Allah sabe bien lo que hacen. Allah los juzgará el día de la resurrección sobre lo que discrepaban. ¿Acaso no sabes, oh Muhammad, que Allah tiene conocimiento de cuanto hay en los cielos y en la tierra? Todo está escrito en un registro, la tabla protegida, y ello se dice, Es fácil para Alá. Mas los idólatras adoran fuera de Alá aquello que él no ha autorizado y sobre lo que no tienen ninguna prueba de su autenticidad. Y los injustos no tendrán quién los auxilie. Y si se les recitan a los incrédulos nuestras claras aleyas, notarás desaprobación en sus rostros. A punto están de atacar con violencia a quienes se las recitan. Diles: "Oh Muhammad, ¿quieren que les informe de algo que odiarán aún más que escuchar el Corán? Más odiarán el fuego que Allah ha prometido a quienes rechacen la verdad. ¡Y qué pésimo destino!" Gentes, presten atención al ejemplo que se les expone. Aquellos a quienes invocan fuera de Allah no pueden crear ni una mosca, aunque se unieran ayudándose entre ellos para lograrlo. Y si ella les arrebatara algo, estos no podrían recuperarlo. Así de débiles son quien invoca o solicita y quien es invocado o solicitado. Han subestimado el poder de Allah y no lo han valorado como merecía Dios al adorar a otros además de a Él ciertamente Alá es fuerte y poderoso Alá escoge mensajeros de entre los ángeles y de entre los hombres para transmitir su mensaje ciertamente Alá oye y ve todas las cosas Él sabe lo que hacen y lo que harán después y todos los asuntos pasados y todos los asuntos pasados presentes y futuros relacionados con ellos. Y a Alá retornarán todos los asuntos el día de la resurrección para que Él decida sobre ellos. Oh creyentes, inclínense y póstrense ante su Señor. Adórenlo y actúen con rectitud para que triunfen. Y luchen con todas sus fuerzas por la causa de Alá. Él los escogió para que siguieran su religión y no les ha impuesto en ella nada que no pudieran cumplir. Esta es la religión de su antepasado Abraham. Él ya los llamó musulmanes con anterioridad en las revelaciones precedentes y así son llamados en esta, el Corán. Y los escogió para que el profeta fuese testigo de ustedes. Y para que ustedes fueran testigos ante los hombres el día de la resurrección de que recibieron el mensaje de Allah. Cumplan pues con el salat, entreguen el zakat y aferrense a Allah, su protector. Qué excelente protector y qué excelente auxiliador.